Es rey reyes vencido, honra te debe ser dada, o oh, granada ennoblecida por todo el mundo nombrada. Hasta aquí fuiste cativa y ahora ya libertada. Perdióte el rey don Rodrigo por su dicha desdichada, ganóte el rey don Fernando con ventura prosperada. la reina Doña Isabel, la más temida y amada, ella con sus oraciones y él con mucha gente armada, según Dios hace sus hechos, la defensa era excusada, que donde él pone su mano, lo imposible es casi,